Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta la 2 por National Rock. 18 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Esto es Diario del Futuro. Tenemos mensajes que nos llegan a través de Twitter. Arroba Diario Futuro es la cuenta de Twitter que tenemos. Nos escriben... Ezequiel Cersosimo, que ahí dije bien su apellido, antes lo mencioné mal, y dice, muy interesante el número que acaban de dar cuando estamos haciendo la entrevista a la referente de la comunidad boliviana en el espacio de Mundo Villa sobre la cantidad de personas de la comunidad boliviana que viven en el conurbano y en el Gran Buenos Aires. También nos escribe Delvis Hook arroba del Hook. dice muy buen programa, le mandamos un saludo. Ya que Yo no te mando ningún saludo. ¿eh? Bueno. Qué malo eso. Sí. El al que Ahora sí bailan, le tenemos ¿sí? que mandar un saludo es a, el, a Nicolás Weisselba, que en este momento nos está atendiendo el teléfono. El Nicolás es el director de industrias creativas de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco. Y es una de las personas eh, autorizadas para ponerse al teléfono para hablar de ese extraño festival. Eh, eh, de folclore que se suele hacer se está haciendo hace cinco años en La Plata digo extraño porque tiene sus particularidades pero Nicolás podrá ayudarnos con eso, buenas noches Nicolás, gracias por atender, atendernos, así se dice ¿Cómo estás Martín? Estás ahí, bien, bien, ¿de dónde te sacamos Nicolás? Me sacaron de la trastienda de La Plata, donde estamos haciendo el show inaugural del festival Ajá. Eh, Bueno, festival de Folklore es un show de rock, ¿eh? así que Bueno, por eso digo, no, no voy a hacer más que validar ¿eh? tu Por eso tu decía, lo, por eso decía lo que decía, vos sabés que siempre preguntamos a los artistas que a esta hora nos atienden, sean escritores, sean dibujantes, si los agarraba la inspiración a esta hora o se estaban yendo a dormir. Me queda claro que un director de industrias culturales este no, no está haciendo a esta hora no no no es cuestión de inspirarse sino de seguir viendo música así que te vas a empachar eh por lo menos estos días así es de qué así se es. trata de qué se trata el FIFA contame un poco la historia de este festival sí. que lentamente se va, va va va como dejándose conocer digamos y es un festival que como vos decías extraño por un lado pero diverso muy muy diverso en su propuesta también Y es un festival bastante expansivo, porque la verdad es que no, no tiene muchas fronteras. Digo, se inicia como un festival de folclore, pero pero con, con una agenda como muy marcada y un objetivo muy claro de poder de abrir otras ventanas que no tienen que ver con lo tradicional, que sí está incluido en el festival, de hecho, digo, hay shows como eh, Luciano Pereira o este, tipos más eh, con historia dentro del, del folclore, como los manceros santiagueños. Pero a su vez, más allá de este apartado de rock, que es otra cosa de, del festival que ahora te voy a contar, eh... Intenta retratar la escena de la música de raíz Desde de, de un abordaje bastante amplio y desprejuiciado A mí me, gusta, es... a mí me gusta la idea cuando, cuando empezó a aparecer la idea del FISBA Lo que me interesaba era esto no Tantos años intentando Si se quiere intervenir en los festivales de folclore Recibiendo los choclazos este, En este caso es al revés Es traer al festival de, folcloro, de, de folclore A una mirada más, más diversa y más amplia Y parece que está funcionando esa idea Y sí, la verdad que por suerte sí Porque es un festival que tiene una respuesta masiva Fenomenal La verdad es que, digo, cada vez que lo hacemos en La Plata El festival arrasa con la cantidad de gente que viene eh, Gente que viene muy predispuesta a Y sabe muy claramente que el festival viene a ofrecer cosas Comunes, tradicionales No sé si comunes, tradicionales, pero también distintas Y me parece que el festival desde su propia comunicación está invitando a, a esta escucha desprejuiciada y a esta, y esta este mirada bastante amplia en torno a la música la música raíz, así como la llamamos nosotros. Eso te quería preguntar, este... ¿qué, era, ¿qué era lo que se habían imaginado? Viste que uno dice cuál es la primera o el sueño, que era mezclar qué y qué. qué ¿Cuál era eh, la, la primera idea que tuvieron para alarmar esto? lo que nos, lo que nos viene pasando en la provincia de Buenos Aires, digo que desde que estamos trabajando, desde que se inició la gestión de Scioli aquí en, en la provincia de Buenos Aires, es que digo, desde el gobierno se está trabajando muy fuerte con el tema de industrias culturales, particularmente claro. con la música, eh, y la verdad es que las cosas que recibimos, en muchos casos tienen que ver con propuestas más tradicionales, pero en muchos casos no, digo las mixturas son amplias abarcativas y transitan por géneros este antes inasociables al folclore y lo que estamos tratando de dar cuenta es de esa escena ya no solo no tan solo de la provincia de Buenos Aires sino de todo el país y me animaría a decirte de América Latina también porque digo una de las este, secciones más importantes del festival tiene que ver con eh, con la programación internacional del festival que es la que arma Martín Divisiche sí. que coordina el área de música de la dirección y que este año trae a onda Trópica, trae la 33 trae a don laonete de brasil eh, bueno nada sí el año pasado a mí siempre a mí siempre me sorprende que cuando miro lo, lo, la lista de, de artistas cada año siempre hay alguno que digo ah bueno este están mirando entre mis discos el año pasado era Eh, encontré a Celso Piña, digamos que fue un lujo que, que anduviera por estos por, por estos lares. Ahora por ahí sí, sí. And, a, anda onda trópica Quiero decir, eh, tiene la antena bien puesta y supongo que así como me pasa a mí sí. le debe pasar, como la propuesta es amplia, le debe pasar a más de una persona. Sí, totalmente. Pasa mucho y este, pero además hay mucha, las sensaciones que hay mucha receptividad digo porque el festival claramente está proponiendo algo distinto jue, eh, está proponiendo otro juego y la sensación que tenemos es que del otro lado hay mucha receptividad y mucha y se lo vive con mucha alegría además el festival es es, el festival... es este fin de semana en dónde se hace en el, porque dice el bosque de la plata digamos es en el bosque de la plata ah, se, sí. se, se entra por 53 y uno uh -huh. este así pegado al zoológico de mano derecha a algunas cuadras y ahí está la entrada al festival y es un predio grande uh -huh. así uh -huh. que toma toma buena parte de ese bosque son como seis hectáreas los cinco escenarios con Eh, abordajes también distintos desde lo, desde lo curatorial, porque digo tenés un escenario que es el panorama, que es el escenario masivo para hasta 80.000 personas, tenés un escenario que es el alternativo, que es un poco, se diría el corazón, este, el, el motor un poco del festival, porque allí va, digo, lo internacional no tan conocido, allí va todo, todos los cruces este más este. Sí, en el alternativo por ejemplo en la alternativo, por ejemplo, leo acá que el sábado está la 33, la banda colombiana. En el panorama, sí. por, por otro lado, está mañana, o, o, hoy sí. para nosotros, hoy viernes 11, eh, Luciano Pereira y Teresa Parodi. Me parece que hay una mezcla bastante bastante grande, digamos, de estilos y, y hay de todo, por así decirlo. Sí, digamos. hay de todo. Y después tenés otra sección, digo, hay un clásico del festival que es El Fogón, Ajá. que fue también desde el inicio uno de los escenarios más queridos, que es la posibilidad de encontrarte con un artista a, a la misma altura, digo, sí. es un escenario de por ejemplo, de... Orozco Barrientos está ahí el domingo, digamos. Está Aguirre ahí también, uh -huh. está Edgardo Cardoso, uh -huh. eh, y luego otro, otro escenario nuevo que es el siestario, uh -huh. que es un fogón más pequeño aún, con hamacas paraguayas y desenchufado. Ahí lo mandamos a, hacer... a Furfaro para que se quede tranquilo y, y no moleste, <ríe> digamos. Que, que ahí va a estar Sofía Viola, va a estar los cocineros, uh -huh. este, bueno nada, digo la verdad es que la propuesta es como súper abarcativa, pero me parece que hay una, se genera como una en medio en el bosque que es también lo que nos, nos seduce mucho, mucho a muchos nosotros que lo hacemos, eh, que es como la la, la, la la predisposición a la escucha, ¿viste? No, eh... acá Nicolás, eh, acá el, el, el tu, tu, tu Lantos quiere preguntarte algo. Hola, bueno, Nico, ¿cómo andás? Primero que nada, tanto tiempo, ¿no? Nos volvemos a cruzar en los lugares más extraños de la vida. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien, vos? Bien, Contémosle bien, bien. Que... Pará, boluda, el chiste. Sí, que está... Nico fue preceptor mío mí. en el curso de ingreso, para empezar. Se puso y de todo, ahí colorado, en adelante... todo colorado el antos de revelar ese dato. Nicolás, cállame un poco a Nico, que seguro que tenés experiencia. La pregunta... Una vez que te recuperes... En las cenas más... Eh, más recónditas me ha pasado esta situación así que no me sorprende que me, me pase al aire, así que no te da problema Escúchame, la pregunta era la, la, ¿de dónde viene la decisión de abrir un festival como este con un show como el de esta noche donde tocan el Matún Policía Motorizado Aldo Benítez, Los Reyes del Falsete bandas que a priori no tienen mucho contacto con, lo de, con las raíces, con lo folclórico No lo tienen. Te, te cuento cómo viene encadenado eso. Nosotros, paralelamente al festival, organizamos un mercado. Ese mercado está compuesto por distintos tipos de festivales de afuera que vienen del festival a llevarse artistas. Eh, quienes tocan esa noche son artistas que naturalmente han quedado fuera del predio por, por obvias razones estéticas y de género. Digo, el mató claramente, no tiene mucho que hacer en el predio del festival... Pero sí nos, nos parece una, una situación súper interesante para mostrarle a los programadores que vienen al festival la escena rockera de la provincia de Buenos Aires eh, y además todos ellos forman parte de los catálogos de rock que hacemos nosotros. Digo, él mató el año pasado, enganchó una gira por Vive Latino, logró sacar eh, disco a través de Intolerancia. Digo, las bandas de rock también se suman al mercado. De hecho, el sábado va a haber una actividad una conferencia con todos los programadores de, de, que vienen de afuera y luego va a haber un cóctel donde todos los tipos que tengan que ver con, el, con la escena este este musical de la provincia van a tener parte, posibilidad de encontrarse con ellos y, lo, y los show que hay estos, eh, bueno, de hecho están todos escuchando atentamente a las bandas aquí este, tienen esa excusa y ese pretexto, ¿no? que esos tipos puedan conocer a, a la escena rockera de la provincia, ¿sí? está buenísimo sí Martín eh, digo el señor el, el, es el otro Nico no No, en realidad lo que iba a decir es Nico gracias por callarlo a Nico un rato porque te estuvo escuchando atentamente es algo que seguís logrando este, supongo que algo de autoridad te queda y, y la seguís la de, seguís manejando a mí me sorprende me, me, la pregunta también es ustedes pensaron esta este festival tan amplio y tan de alguna manera inabarcable esperaban la respuesta de público que tuvieron creo que desde casi los comienzos Eh, nosotros entendíamos que el proyecto era bueno y era claro. Uh -huh. eh, y fuimos en esa dirección porque entendimos que había una escena, por un lado que retratar, y por otro lado hay una ciudad que está ávida de este tipo de situaciones. Eh, porque es una, es una ciudad universitaria, porque es una ciudad llena de jóvenes, y porque buena parte de lo que está surgiendo, está surgiendo de esa entraña, con lo cual entendíamos que sí había un plafón para que esto sucediera. Si me preguntás, es, es una apuesta arriesgada, eh, pero pero nos pareció siempre válida, ¿no? Me parece que, que, que, que era una apuesta que había había que dar, un juego que había que jugar. Así que lentamente se fue instalando. Te diría que de la primera edición, en la cual había un escenario alternativo que este, que, que, que funcionó a duras penas, a la quinta edición es un festival mucho más integrado y me parece que conviven, como vos decís, en el line-up, De, de, de, de show a show conviven propuestas que no, en principio no tienen nada que ver y mucho menos en un festival de folclore, y sin embargo, en La Plata todo puede suceder. A mí me y hace acordar sucede. a mí me hace acordar tranquilamente a los festivales de rock alternativo de los 90 en los cuales se se mezclaban públicos y géneros que antes se agarraban a piñas y que en uh -huh. ese entonces uno decía, mira, mira mirá qué bien, es posible, esto es posible mezclar las músicas sin prejuicios y que se mezclen los públicos y no que ten, tener que mantenerlos separados y me parece que ustedes están logrando con esto algo parecido ahí en el FIMA con su diferencia, ¿no es cierto? Pero algo algo algo algo Totalmente. que prometedor, digamos. Así que bueno, Pero pero hay otra cosa más digo desde la gestión cultural te, te digo tenés tenés que provocar tenés que pinchar y tenés que dar los debates okay. y vos tenés que tener la tenés que tener la la iniciativa en ese debate me parece que el festival abre un debate que obviamente vive en las redes vive aquí vive allá que te dicen algunos se pueden quejar algunos no y qué sé yo pero digo finalmente sucede y la respuesta es masiva uh -huh. pero me parece que dar ese debate desde la desde el estado me parece que es un buen ejercicio Perfecto, desde acá nos sacamos el sombrero Además das el debate porque el Landoz te corrió recién Y lo sacaste carpiendo, o sea la respuesta Fue impecable, así que De acá nos sacamos, el... la verdad nos sacamos El sombrero, yo voy anotando así Lo que me gustaría ver y las cosas para investigar Recomendame algo, porque vos sabés Que a Fernando Cabrera a todo lo Recomendame algo que yo seguro que no tengo ni idea Y no me lo tengo que perder A mí lo que me pasa con el festival te soy honesto Es que hay días que me parecen Eh, yo no recomiendo un artista del festival, yo recomiendo días, además, el equipo de programadores del festival, que no soy yo, uh -huh. este tiene una dinámica y una lectura de los escenarios, el movimiento y el, la circulación y demás. El sábado es una es una bomba. Okay. Yo te diría que si tenés que venir, vengas el sábado temprano okay. y te y te quedes, porque me parece que, que es un día que tiene de todo y que además es una fiesta. Con la Trópica, lo de Dancing Mood con, con el papá de Hugo Lobo. Uh -huh. Digo, me parece que hay situaciones que, que son imperdibles el sábado. Además me estás vendiendo yo... me estás vendiendo el día que está Fernando Cabrera, así que ya está todo completo. Bueno, no, no, no, no lo recordaba. Todavía, ¿eh? <risa> Nicolás eh, Weistema, te agradecemos muchísimo esta comunicación con, con Diario del Futuro. Eh, te presenté bien, ¿no? Sos el director de Industrias Creativas. Es correcto, es correcto. Muchísimas gracias y bueno, nada, recomendamos por supuesto el feedback que se desarrolla desde el viernes, desde hoy a la noche hasta el domingo en la Ciudad de La Plata. Muchas gracias. Chao, buenas noches.